cosas. Por un lado, el modelo de negocios tradicional de las empresas periodísticas eh, cambió, digamos, la, la, la, los, las empresas de medios hoy ya no se sostienen por la venta de ejemplares, eh, tienen caídas los, los ingresos por publicidad, eh, estructuralmente sus finanzas eh, funcionan de otra manera y eso hace que se hayan flexibilizado las la relaciones de trabajo entre las redacciones y eso inevitablemente eh, hace que se relajen los protocolos de publicación, las rutinas periodísticas y sea habitual que levantar noticias de, de otros portales, de las redes sociales e incurrir en prácticas que hace unos años condenábamos, esto que, que pasó en Telam, en verdad es una práctica que, bueno, que esa misma noche también le pasó a, a otros medios privados, es una práctica eh, habitual lamentablemente dentro del periodismo. En nuestro caso lo que más nos preocupa es que hoy Telam es probablemente la redacción más grande de, de la Argentina después de los recortes que hicieron Clarín y La Nación en los últimos años, Y si Telan, con una estructura de, de mil empleados, con, con responsabilidades en todas las provincias, con casi 550 periodistas desplegados, no puede estar en el lugar de los hechos, bueno, no puede estar nadie, digamos, uh -huh. ¿qué queda para, para los otros medios que funcionan con redacciones que son diez veces más chicas? Eh, en ese sentido me parece que, que es preocupante que los medios públicos también relajen sus estándares de publicación, como, como ha pasado. Con los medios privados. Mariano Suárez es el presidente de la Comisión.